que justo lo hicimos para, para esta parte de la gira aquí en Argentina porque es una canción que me invitaron a cantar para una teleserie aquí en Argentina. Por eso me de poder aquí en vivo este hermoso tema que se titula Amor prohibido.